Primer programa de este octavo mes del año y en el Expreso Farco de hoy tratamos de escaparle a la tristeza y al dolor, semana difícil de recuerdo, de pérdidas evitables, pero también de justicia y de seguir tratando de hacer lo que diariamente hacemos las radios comunitarias, comunicar con mirada de pueblo lo bueno y lo malo con las ganas de siempre. Sandra Calamano, Rubén Rodríguez, Santiago Maldonado y Daniel Solano. Estarán presentes en el programa de hoy También seguimos alertando Sobre eso que comemos Y hablamos de la Pachamama Compartimos el Expreso Farco de hoy Expreso Farco Un tren que pasa una vez por semana Recorriendo todo el país Proponiendo nuevos caminos Y buscando vías alternativas Con las sensaciones, experiencias... ...tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. La escuela explotó... ...por una pérdida de gas. El ajuste... ...mató a Sandra y a Rubén... ...la vicedirectora... ...y el portero de la escuela. Una decisión política... ...de no poner plata en las escuelas públicas. Una decisión política como la que la propia Sandra Calamano, junto a cientos de pibes y pibas de las orquestas del Bicentenario, había reclamado, con esa, su propia voz en abril de 2016. nadie está dormido. Tenemos que seguir reuniéndonos para lograr que... Los gobernantes, a los que lamentablemente nosotros le dimos el lugar que están ocupando, escuchen estas voces. En las orquestas, todos los chicos luchan día a día por ocupar el lugar que están ocupando. He participado de varios viajes y he vivido en carne propia el sacrificio que cada uno de ustedes hace para estar detrás del instrumento en el que está y darle vida a esas cuerdas. Ahora yo me pregunto... Les dimos un derecho y ustedes lo están ejerciendo, cultivando y alimentando día a día. Los profesores han estudiado en universidades públicas. No es momento y no es propicio que este programa les dé la posibilidad a ustedes de seguir creciendo y a los profesores de devolver lo que la educación del Estado les brindó. No parece... formar a nuestros hijos en democracia y decirles que hoy está vigente un derecho y que mañana por obra y gracia de alguien ya no, que no podemos seguirlo usando, que no podemos seguir ejerciéndolo y que nos tenemos que conformar con las migajas que alguien nos quiera dar este programa es muy grande y la convocatoria que tienen en estas plazas, que no es la primera lo demuestra Día a día se incrementa la cantidad de personas, la cantidad de chicos. Han estado tocando bajo la lluvia y doy fe de eso. Eso demuestra el espíritu, las ganas y la fuerza que todos ustedes, profesores y alumnos, quieren ponerle de impronta a este programa. Solo nos falta algo, una simple decisión política que nos dé el ok para seguir creciendo. Pido yo que... Buenos días compañeros y compañeras, habla Carlos Díaz, Secretario General del punto de ATE, Provincia de Buenos Aires. Lamentablemente lo que podemos confirmar eh, a esta hora es el fallecimiento de dos trabajadores, trabajadoras de la educación, la vicedirectora y trabajadora auxiliar de la escuela número 49 del barrio San Carlos del distrito de Moreno. Sandra era. La primera en llegar a la escuela, ¿sí? igual que Rubén, y los últimos en irse. ¿sí? Preocupados todo el tiempo porque los chicos comieran, porque tengan el desayuno caliente. ¿sí? Y por eso hoy no están más con nosotros, por preocuparse porque hoy pudieran desayunar. Habiendo una pérdida de vagos de ayer buscándola, vinieron de acá de Consejo y en lugar de cortar el gas o algo no lo cortaron y bueno, y termina en lo que, en lo que termina esto. Este, nosotros queremos dejar bien en claro que esto no fue un accidente, esto fue un asesinato, ¿sí? Y el asesinato... Y la responsable de este asesinato es la gobernadora... ...por cómo está vaciando las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Dos compañeros que dieron la vida, de repente gente de vocación, gente que iba hasta los sábados, ¿sí? Mi compañera reciclaba cosas, reciclaba cosas porque no hay materiales, no hay nada. Entonces, ¿qué, en, qué, ¿en qué estamos nosotros los docentes? La verdad que inclusive hasta para comprar el pan ponemos la plata, no tenemos tiza, no tenemos nada sí, entonces por favor justicia las denuncias Están todas hay por en la todo. fiscalía las denuncias, ayer se presentó todo en la fiscalía de Moreno, este se vienen haciendo denuncias durante todo el año, sí, es más, la última fue el día anterior. Todavía Ahí escuché está, al ministro presidente. de educación cuando le preguntaron si sabía el estado de las escuelas y respondió que no hace un mes y medio el frente gremial el docente bonaerense hizo una presentación que se llamó el carpetazo presentando las carpetas de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires con sus fallas edilicias, con las denuncias entre ellas estaba la, la carpeta con la escuela 49 y hoy el ministro sale a decir que no sabía nada cuando se la entregaron en mano esto no es un accidente esto son dos asesinatos ¿sí? porque esto se denunció esto se podría haber prevenido y no se hizo Dejen de estar hablando de la grieta, dejen de estar hablando de pelotudeces en este tiempo. Sí, pues si estoy acá, por favor, si estoy por acá, favor, es sí. lo que pedir. Pero es tarde, no? es tarde. Ver, Yo lo que te pido es la vida es de no mi marido. Le... Escúchame por favor, porque hasta recién estamos cayendo la boca. Te voy a pedir, por favor, porque la vida de mi marido ya está, y la vida de Sandro, que era una compañera de luchadora, la directora de la escuela, también. Ayer estuvo hasta tarde, estaba esperando que vengan a ver el problema del gas. Y no es que uno no hace los reclamos. Te viven pidiendo planillas, planillas, planilla, numeritos. Somos un número nada más. Un número para ustedes. Tantas veces nos movilizamos al consejo escolar para contar lo que estaba pasando, en qué situación estaban las escuelas, que las cocinas estaban rotas, que no se estaba pudiendo cocinar, que los pibes estaban pasando hambre y que necesitaban comer. Y hoy... Nos encontramos con el amor que le puso Sandra y Rubén esta mañana. Porque la mayoría de los habitantes de Moreno amamos a nuestros pibes, a nuestras chicas y veníamos diciendo que estaban en condiciones indignas. No es justo. ¡Hacemos responsable a Vidal! ¡Hacemos responsable al gobierno de ajuste de Mauricio Macri! Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y en el Expreso Farco volvemos con un tema para prestar más atención que nunca. Las porquerías que comemos. Pope Solari de Incupo y el informe para Expreso Farco. Y en lo más oscuro de la noche... Un aparecido Cruz bendita Edihondo Rechoncho Grasiento Lleno de grano Con una boca así enorme Malaya me persigné Derechito Cuando estaba yo avanzaba Como devorando algo Aquí no sabe qué? ¿Qué? Una hamburguesa más burger Transgénica Y fosforescente ¡Ay, june! Era el sobrino del patrón Que vive comiendo Esa porquería De comida chatarra José mandinga Las hamburguesas, las papas fritas y chisitos, los jugos en sobre y las gaseosas son los productos emblemáticos de la llamada comida industrializada. Pero, ¿estas comidas nos alimentan o nos enferman? Malto dextrina, de... Numerosas investigaciones advierten que los agregados artificiales que la industria química utiliza para potenciar el sabor de los alimentos, aumentar su durabilidad y disminuir costos de producción Reducen la calidad nutricional de los alimentos y pueden provocar enfermedades como alergias, obesidad, hipertensión, celiaquía, diabetes y cáncer. Hoy por hoy no sabemos lo que comemos. No sabemos lo que comemos. Doctora Clara Costa... Cátedra de Nutrición, Facultad de Kinesiología de la Universidad Nacional del Nordeste. Yo entiendo que es cómodo, yo entiendo que para una mamá es más fácil hacer, calentar medio litro de leche, cortar con una tijera un sobre y listo, preparo el puré y le doy a mi chico. Pero si uno quiere comer, es veneno para nuestros bebés y comen los bebés. ¿Por y, qué es veneno? ¿En qué por todo lo que. Pero justamente tiene conservante, colorante, aromatizante, eh, saborizante todo lo que llevan a una futura o temprana, no que futura, temprana gastritis en nuestros bebés, más lo que significa el, el uso de aditivos en azúcares, porque al tener saborizantes, muchas veces estos saborizantes utilizan azúcares, que azúcar refinada, y todos estos azúcares aumentan de manera drástica la glucemia en nuestros niños. Tienen valores de glucemia más altos y ese valor de glucemia llevan a una futura temprana diabetes, por ejemplo. aromatizante permitido y cacao desgrasado. Que tu alimento sea tu medicina, decía el filósofo griego Hipócrates. Hablaba claro de alimentos naturales, producidos sin el uso de agroquímicos ni aditivos de dudosa procedencia, alimentos producidos por las familias campesinas de nuestra zona que favorecen nuestra salud y no envenenan el ambiente. Acá lo que buscamos es producir sano, diríamos. ¿Qué es sano? Producir sin agrotóxicos. Abel Ortiz, productor agroecológico de Bellavista Corrientes. Y eso eh, lo que hace es que nuestro producto tenga una diferencia con la producción convencional. Esa es la forma de producir sin, sin contaminar al medio ambiente. La alimentación sana y el consumo responsable son los pilares... ...para construir nuestra soberanía alimentaria regional... ...una meta que necesita del aporte de todos los sectores de la sociedad. Todos estamos llamados a cumplir un rol, ¿no? Los productores, un rol importantísimo, porque sin productores no hay alimento. Javier Sousa Casadiño, integrante de RAPAL... Red de acción contra los plaguicidas. La ONG, los técnicos acompañando, las políticas públicas, eh, las escuelas, los medios de información, todos estamos llamados a cumplir un rol importante para informarnos y sobre todo para consumir más. ¿no? Digo, eh, el, los productores tienen que ser apoyados por, por por los consumidores. Tenemos que apoyarlos en en en cuanto a pagar un precio justo, no pretender siempre que sea más barato o que sea barato eh, digo tenemos que apoyar que sea justo tenemos que apoyarlo muchas veces cuando cuando tienen otras necesidades eh, digo ahí me parece el nexo entre consumidores y productores tiene que ser más fuerte y la feria de cercanía me parece están cumpliendo ese rol.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 Por eso Farco, su voz se escucha. El primero de agosto de 2017 se veía por última vez a Santiago Maldonado corriendo junto a sus hermanos y hermanas de Puloso en Resistencia del Departamento Cusamen, todos intentando salvar sus vidas de las balas de gendarmería nacional. Hace tres semanas presentamos ante la Corte Suprema todo lo que fue rechazado desde el primero de noviembre hasta la fecha. O sea, seguimos igual que el día 1. Hasta ahora no avanzó nada, la investigación todavía no empezó, y pasó un año. Va a pasar otro año más y vamos a seguir igual. Con eh, la diferencia de que cada vez que nos alejamos de, en el tiempo, nos alejamos de saber la verdad. Santiago encarnó la confrontación de dos paradigmas. La tierra como un bien común al que respetar y con el que convivir en armonía. Ser parte de la tierra en contraposición con la tierra como objeto para depredar a una costa de nuestras propias vidas. Es un respaldo y, me, y es un, eh, un abrazo a nosotros, es una, un fortalecimiento y demostrar de que eh, el pueblo sigue rechazando todo este tipo de cosas y no va a permitir de que, que algo quede impune. Y, es, y eso en realidad no solo es por Santiago. Hoy nosotros lo convocamos diciendo que Santiago es solidaridad, es por todos aquellos que no tienen voz. Su si lucha vive en cada uno de nosotros y nosotras, en tanto sigamos defendiendo nuestro territorio, la vida digna y la libertad. En realidad creo que por Santiago Maldonado no hubo tantos Santiago Maldonado desaparecidos y muertos. Eh, es lamentable decir esto, pero me parece que por la movilización y la gente, ellos seguían también por un timbreo en todo. Entonces, si la gente está en la calle, también es un condicionamiento para que ir eh, marcándole un poco las cosas. Pero... Eh, es eh, todo lo que vienen haciendo viene dando cuenta que la crecida de, de violencia por parte de ellos cada vez es más grande juicio y castigo a los culpables materiales, intelectuales y políticos de la muerte de Santiago Maldonado y de todos los asesinados por las fuerzas del Estado Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Chile Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Vaso medio lleno y vaso medio vacío. Pero fue un día de justicia en Río Negro. Radio Encuentro estuvo ahí. La pena imponer está decidida en la ley y es la de prisión perpetua e inhabilitación perpetua por más. En consecuencia, conforme al acuerdo de votos que antecede la Cámara Segunda en la Criminal, por unanimidad, falla. 1. Condenando a Sandro Gabriel Verte, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera como coautores de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones, siendo miembros de una fuerza de seguridad en concurso real con vejaciones a la pena de prisión perpetua más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias del artículo 12 y artículo 499 del Código Procesal Penal. Dos, condenando a Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente, Vicente Cuello como coautores de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad en concurso ideal con incumplimiento de los deberes funcionarios públicos a la pena de prisión perpetua más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos accesorias del artículo 12 del Código Penal y artículo 499 del Código Procesal Penal condenando a Héctor César Martínez como coautor de los delitos de homicidio agravado por alevosí y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad a la pena de prisión perpetua más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos accesorias del artículo 12 y 4 del código penal y 499 del código procesal penal llegar, y al final al final Y eh, una sentencia creo que histórica en la provincia de Rionero a pesar de que no se dé lugar a la prisión preventiva no pero bueno todos condenados a prisión perpetua sí todos condenados a prisión perpetua pero están eh, están en libertad de hecho eh, siguen estando en libertad Eh, hasta que se agoten las instancias recursivas que eh, entiendo que van a demorar unos años pero todo ese tiempo van a estar eh, van a seguir en libertad este, sí, satisfecho, sí, satisfecho porque bueno, fue una, una larga una larga tarea que hemos emprendido y que bueno, hasta el momento ha dado fruto todavía no está todo definido porque le quedan a los policías dos instancias recursivas Pero un poquito de justicia no ante tanta mugre y memoria por Walberto también sí por supuesto por Walberto que que bueno que no no alcanzó no llegó a, a ver este, a esto pero bueno no por Walberto por Daniel y por tantos por tantos otros trabajadores asesinados y desaparecidos bueno ahí conversamos a ver. Leandro Aparicio eh, Queremos hablar un ratito con Sergio Aredia, el otro de los abogados de la familia de Daniel Solano eh, Bueno, con un poco de lío en esta sala, pero bueno, satisfecho, ¿no? Esa es la policía, quedó probado todo lo que dijimos, hoy si sí hay sentencias gracias a nosotros, no gracias a la fiscal, no gracias a nadie ¿eh? y gracias a nuestro trabajo, pero bueno vos tenés como responden insultando y, y a nosotros hicimos nuestro trabajo pero bueno, estamos contentos. Bueno, el camino es largo porque todavía queda, pero hay un sí. poquito de justicia por lo menos. Por lo menos un poquito, de eso. Bueno, quedaron libres. Eh, eh. Son homicidas, pero libres. Espero que lo echen de la policía, por lo menos. Mínimo, sí, Pero en esta provincia yo no creo nada. No creo nada. Hola, Walter. Hola. Hola. Hola. Eh, abrazo grande. Estamos emocionados, te dijo. Sí, sí, sí, seguro, con, con, con tanto ruido interno. Eh, por todo lo que desencadena en uno eh, lo que falló el tribunal, lo que significa, las cosas que, que aparecen de, agol, de, se agolpan porque aparecen todas juntas los con eh, oh, muchas cosas, eh, muchos detalles de la lucha digamos así todo, todo eh, así que bueno por eso me, me animé a hablar y ya me está costando pero este hoy digo no, no, es, no es un día eh, de felicidad no es un día donde tenemos un poco más de espacio Eh, hay gente que no está y, y eso sigue doliendo a, a Daniel hay que seguirlo buscando y tampoco creo eh, en esto de, de que se dice que hay justicia cuando en Valle Medio un Alto Valle se siguen constituyendo escenarios de explotación y de muerte del tipo que fuera eh, y después acá pasaron siete años le transmito a la gente que está escuchando que dude cuando la justicia habla de los tiempos de la justicia. Eh, yo acá vi tiempos de impunidad, tiempos de impunidad, siete años, dos en 2012 se sabía lo que el tribunal hoy reconoció que es un hecho. Eh, tanto tiempo, tanto tiempo, ¿no? Este, eh, Ojalá se realice un aprendizaje pero profundo, profundo, profundo para reconstruirnos desde las bases, eh, en orden a cuidarnos más como sociedad. Eh, y, y bueno, las instituciones que tenemos este, eh, sean los ejecutivos los, la, los legislativos eh, los lo, lo judiciales, que se haga una pregunta fuerte, si tiene vocación por el bien común y vocación por el país y por la república porque si no, que se dediquen a otra cosa acá pasaron siete años que no hay vocación de justicia en el poder judicial uh, oh, en llegar, y al final Y al final hay recompensa. La pena imponer está decidida en la ley y es la de prisión perpetua e inhabilitación perpetua con <risa> Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y ahora en Expreso Farco hablamos, sin banalizar, de la Pachamama. Se viene René Caiconte desde la FM, La Voz del Cerro, en el tramo final del Expreso Farco de hoy. Ha llegado el mes de agosto y para esta región es un mes muy importante, el mes de la madre tierra o la Pachamama. Bienvenidos al Expreso Farco desde Jujuy. Les vamos a contar esta tradición cultural, que dejaron nuestros abuelos y que hoy todavía se respeta y se venera. El 31 de julio comienzan los preparativos para dar de comer a la Madre Tierra. Previo a esto conocemos y qué es lo primero que se hace antes de llegar al 1 de agosto. El día primero se pone, 15 días antes, se pone en maceración un, en una botella de caña paraguaya, que es alcohol puro, con una graduación muy alta, se pone una rama de ruda macho a macerar. Y el día primero, ese alcohol, así en una copita chiquita, se toma en ayunas, ese alcohol con ruda Y es para no enfermarse durante todo el año. Hay otro elemento importante. Es el saumerio. ¿Cuál es el efecto de esto? El 31 de julio a medianoche se empieza a saumar. ¿Por qué se sauman? Porque esa crisis de los elementos nos hace producir miedo de que se nos termina el mundo con esa pelea de elementos. También nuestros abuelos nos enseñaron los preparativos de los días previos, por ejemplo, con un elemento que es importante, el agua. Todavía no había agua corriente y tomábamos agua de pozo. Entonces el día 31 sacábamos agua de pozo para ocuparla el día primero, llenábamos todos los recipientes y cuando hubo agua corriente no se tocaba la canilla el día primero, se sacaba el agua el día 31. Era una precaución importante. Además el día primero no se encendía el horno, No se abría el pozo. En un comienzo se decía que el 1 de agosto era el día para dar de comer a la madre tierra. Una de las razones es fuertemente simbólica y mítica. Eh, hay cuatro elementos que forman el universo y que forman parte de toda la naturaleza. Cuatro elementos esenciales que también forman parte de cada uno de nosotros y son el fuego, el aire, la tierra y el agua. ¿Cómo son los preparativos previos a la ceremonia? ¿Qué nos decían nuestros abuelos? ¿Qué debíamos hacer? Se preparaba la comida y los mayores nos ordenaban a los chicos no hacer barullo, no alborotar, no gritar, jugar en silencio. Todas esas precauciones indican que el hombre está muy preocupado por esa crisis de los cuatro elementos. Y al llegar el mediodía se abre el pequeño hoyo, la boca de la tierra que tiene forma circular y entonces ahí se saúma, no es cierto y ese saumerio se supone que llega hasta la misma tierra al corazón de la tierra y al mediodía todos nos rodeamos ese hoyo, todos nos parábamos de pie alrededor del hoyo pero ahora he visto, la gente se rodilla en torno al hoyito que es una actitud mucho más de reverencia que la de estar de pie ¿Por qué esta ceremonia? ¿Por qué todo el mes de agosto se venera ...y se da de comer a la madre tierra... ...estos son los motivos... ...por el cual mucha gente... ...en esta región... ...respeta... ...y venera... ...como cada año... ...a la madre tierra... ...para que le damos de comer... ...para que la tierra no pierda la lucha... ...que está... ...desenvolviéndose entre ella y el agua... ...porque si gana el agua... ...la tierra se va a disgregar... ...se va a desaparecer... ...ya no tendremos dónde poner los pies... ...en consecuencia la tierra recupera fuerzas con esa comida que le damos y finalmente se reordena el mundo en el transcurso de esa tarde del primero de agosto y el día 2 amanece de nuevo el mundo renacido, ordenado, armónico, los hombres ya vuelven a trabajar y a vivir en paz. Así conocimos a través del expreso Farco una de las tradiciones culturales más importantes de esta región. La Pachamama, la madre tierra. Pachamama, santa tierra, no me comas todavía. Mira que soy jovencita, tengo que dejar semilla. Mira que soy jovencita, tengo que dejar semilla. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción desde nuestro centro de producción en Rosario. Y en la misión de hoy participaron Radio La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy, el Instituto de Cultura Popular, Radio Encuentro de Viedma y también el aporte de Radio Chicharra de Moreno y Radio Caleuche de Esquel. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue...